El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio aquí de Santa Rosa, Rodrigo Gennoni. Rodrigo Pali Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pali? Buen día. Bien. Eh, ¿Vos todo bien? Sí, todo tranquilo. Gracias bueno. a Dios. Eh, Rodrigo, eh, vamos a hablar un poco del empleo en el sector eh, comercial eh, de la ciudad de Santa Rosa. Han salido ahí desde... Bueno, hay declaraciones tuyas de la semana pasada, algún comunicado también, dando alguna cifra del empleo registrado y del no registrado. Eh, a ver, eh, brindanos un panorama. ¿Cuál es eh, la situación actual del comercio? Bueno, o sea, creo que no... El comercio no, no se aleja de, de, del resto de las actividades de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, crece muy lentamente a pesar de que el Producto Bruto Interno el año pasado, por ejemplo, creció un 10%. Eh, imagínate que fue muy importante, igual de cualquier manera, nosotros vemos también en el mundo positivo que fue muy importante que tanto en el año de la pandemia como en, en, en la crisis que se está viviendo, que las ayudas que ha dado el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han podido sostener las, las empleos registrados. Lo que es que el empleo registrado después eh, en algún momento tiene que empezar a crecer porque la economía está creciendo y no está creciendo en la misma tendencia, ¿no? claro Y observamos mucho empleo negro, muchísimo trabajo informal que supera el 30% y que el Estado, tanto a nivel nacional como provincia, tienen que empezar a trabajar en este aspecto. ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay una realidad que todo lo que se contrata negro se tiene más allá de 12 meses. Después muy difícil eh, que el empleador... Lo, lo blanquee y que realmente tome conciencia que un trabajador en negro, un trabajador que no está eh, blanqueado en su totalidad, eso quiere decir que lo tienen trabajando por ejemplo 8 horas y lo blanquean por 4 horas, eh, ese trabajador pierde, eh, queda fuera el sistema financiero, queda fuera el sistema de obra social, queda fuera el sistema previsional, o sea, tiene un deterioro en en, en su situación no hoy, eh, en los tiempos que se vive, ¿no? Y es casi, casi una esclavitud. Sí sí eh me escuchás, Rodrigo? sí, sí te ah, claro no, no bien y y qué, qué se puede hacer para eh evitar este trabajo en negro no no lo que lo único que hay que hacer es caminar la calle, nosotros mismos verificamos muchísimo empleo negro durante el año y lo único que alcanza es además de las denuncias que nos hacen los propios trabajadores nosotros nos acercamos eh, uno caminando la calle no solamente en nuestro sector en en todos los sectores vas a encontrar empleo negro del sector gastronómico al sector no sé. Rural, erupción, mata, o sea, comercio. O sea, yo hablo del mío, pero sí, cuando sí. caminan el al traje alcanza para encontrar los empleos negros que hay no solamente en Santa Rosa y en Tuaire, sino en el resto del interior de la provincia. El resto del interior de la provincia es más grave aún la situación en negro. Siempre el interior tiene más empleados, más porcentaje negro que, que la ciudad capital. Claro. que hace sí. a la falta de... Para que te des una idea, hace muchos años se cerró la delegación de Gerencia Martín, o sea, hay menos cantidad de inspectores. Uh -huh. O sea, falta de inversión y y y hay trabajadores que no quieren ser eh, blanqueados ¿Se, se escucha ese discurso? Mira, o, o, sí, o, o no? discu nada se escucha mucho, pero eso eso es una cosa que la gente no termina de entender no mm. que cuando vos querés por ejemplo sabes se escucha mucho en el rublo de, de los empleados de la reflexión de que trabajan en temporada Sí. no se escucha mucho en el servicio doméstico claro mm. entonces me parece que hay una descomprensión y una falta de empatía de aquel que dice algo así. Porque, por ejemplo, tienen eh, a, a gente que por ahí está, la chaguea o trabaja día a día, ¿no? Que no, no tiene un empleo mensualizado, con 48 horas, que ganan, ponerle un mínimo de 60.000 pesos. Uh -huh. Pero tienen blanqueado, no sé, por, por, ponerle por 8 horas semanales, ¿no? que uh -huh. Cuando vos a una persona que está fuera, prácticamente fuera del sistema eh, previsional y seguridad social, por 8 horas semanales, se o sea, va a cobrar algo así como, ponle 8.000 pesos, 9.000 pesos por mes, uh -huh. Le quitas la posibilidad de una ayuda que él que le dé el Estado para poder llegar a fin de mes, ¿cierto? ¿no? Y o sea, con mil pesos no llega a fin de mes. Mm, sí. O ponerle, mira que tenga solamente ese empleo en blanco y después tenga un par de, de, de horas más o, o de changa más y que siga en media ocho o ponerle que siga 20. Sí. Entonces, Necesita de la ayuda del Estado claro, sí. para para poder. Entonces, vos lo blanqueas y lo dejás fuera de la ayuda del Estado. Esta Entonces no es que el tipo no quiera trabajar, si alguna persona dice semejante cosa, yo le propongo que le ofreja un sueldo de 48 horas y 60.000 pesos mensuales, ¿eh? y va a ver que la persona no es no no es que no quiere es ese mito de que no quieren laburar, quieren cobrar solo planes sociales, no es así, no es así, o sea, ofrezcanle un buen trabajo, 48 horas semanales, con toda la seguridad social, que pueda formar parte del, del sistema, mm -hmm. van a encontrar la realidad que la persona sí quiere eso, por supuesto que va a querer eso. Claro. Pero hay mucha pecalización laboral y eso hace a que, a que las personas a veces toman otro rumbo para poder llegar a fin de mes, mm. u otras decisiones. Sí. O Se ha tenido estas conversaciones a veces y la verdad que, que mes es muy triste, porque además generalmente eh, las personas que hacen este tipo de planteos ampliamente superan los haberes de, de, de 200 a 300 lucas por mes, que, sí. decir, eh, que son generalmente muchas tendencias a ser profesionales, mm. sí. es decir... Si, me parece que hay una falta empatía social de aquellos que ganan... Aquellos, alguna persona que gana 300 lucas por mes es un agradecido en este país mm. sí. es que un agradecido sin embargo no es así o sea hay mucha falta de empatía en este país mm. eh, Rodrigo, recién eh, antes de hablar con vos hablaba de que hay negociaciones salariales se han adelantado paritarias eh, de varios gremios eh, ¿cómo está sí. el sector con la paritaria? No, nosotros recordemos que tuvimos un ajuste importante en los últimos 3 meses ¿cómo mm mal, el mes pasado fue del 10% eh, ahora que se cobraron ahora el primero días de abril y ahora ya se empieza se empieza a hablar como el los sindicatos se está hablando alguna alguna alguna suma fija y las paritarias se tienen que abrir sí o sí porque los primeros días de mayo hay que ver cómo se desarrolló la paritaria de para todo el año pero la verdad que yo si me pones a mí entre decir entre una suma fija y un porcentaje siempre voy a ir por porcentaje las sumas fijas es eh, achatan los salarios, sí. a veces son los remunerativos, eh, no solamente los generos, porque si son sumas fijas y después no trascienden a los básicos, esto no tiene una réplica después, o sea, para los próximos aumentos. Eh, no, no soy muy amante de las sumas fijas, ni, ni que las den los, las federaciones nuestras, ni la cgt ni los gobiernos nacionales no que terminan dando un bono para todo. Veces eso veces eso deteriora mucho el saludo de los trabajadores y los pisa aún más. Y estamos hablando de que los salarios en términos reales han bajado muchísimo su poder de compra, o sea, una persona trabaja 48 horas de semana para terminar fin de mes siendo pobre, ¿eh? me parece que es, hay que dejar la suma fija y hay que empezar analizando sectores que le está yendo muy bien, hay sectores que le está yendo muy bien desde el punto de vista rentable, y empezar a aumentar los salarios. Claro, sí, y vos, y vos recién decías que un aumento importante del 10%, pero claro, vamos a tener una inflación del 6 casi. Este, claro, nosotros el, 6%. No, iba a decir, sí. nosotros el 10%, para mm. aclarar, mm. nosotros el 10% lo que tuvimos en marzo es para llegar al interanual del 54%, que fue del año pasado. Claro. O sea, de marzo del 2021 a marzo del 2022, la inflación llegó al 50% y el pleno comercial llegó al 54%, ¿no? Sí. Ahora eso el 31 en marzo nosotros de acá para adelante, primero para adelante hay que empezar a discutir paritaria ahora, cada mes que pase y no se discute paritaria es un 4% que vos estás perdiendo sí. Sí, sí, o sea, sí. nosotros en Abelsa deberíamos tener un 4% y sí. así sucesivamente, ahora para eso hay una economía que tiene que acompañar porque una cosa es que, la, que las empresas por ejemplo, tengan aumento de precios ¿no? pero la cantidad de unidades vendidas sean las mismas Entonces implica que la inflación, la producción, de la, in de la venta de los productos que ellos hacen acompaña la inflación, y eso permite también el, el, el, el acompañamiento, el aumento de los salarios. Entonces, es una cosa que la empresa aumenta los precios, pero atendiendo a ese aumento de precios hay una caída de la demanda, la caída de la demanda tiene que ver con menores ventas de unidades, entonces, como es que se los precios, bueno, puede pagar los sueldos. Sí. Sí, sí, sí. Eh, sí. Estamos en una situación complicada, pero tiene que ver para mí, para mí tiene que ver con la salida... En donde eh, todo el mundo me mejor a decir Pero hay sectores que se está haciendo muy bien que tiene que ver con los aumentos de los commodities sí. eso es lo que permitió el aumento el producto muy interno en un 10% y hay que invertir en los otros sectores que generan empleo no que son los sectores industriales los sectores agropecuarios los sectores eh, de, de bueno el comercio tiene un, un, un efecto escalonado porque automáticamente aumentan la demanda de la demanda o el consumo automáticamentemente el comercio pero hoy lo lo el PBI en que tanto se habla y, y que, que se ha hablado demasiado de lo que ha aumentado ha crecido el año pasado el año pasado no no se refleja en el mismo crecimiento en, en mano de obra hay que tomar decisiones políticas el, el sector el sector político el arco político de una vez por todas, se tiene que unir a resolver este tema de inflación que está mandando algo. A los trabajadores a la pobreza y si tienen que unir para sac sacar el país adelante porque el resto, mientras ellos discuten en una vida, el resto de la sociedad la estamos pasando mal eh, Rodrigo te quiero consultar eh, de un tema que bueno que está en debate en la ciudad de Santa Rosa eh, que es la modificación del código urbanístico y hmm. sobre todo para dónde va a crecer la ciudad eh, bueno algún medio acá de la ciudad está Eh, hablando de un negocio inmobiliario al este de la ciudad, eh, donde aparecen este, mencionados... Sí, sí, eh, sí la... estuve leyendo algo. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué visión tenés de eso? Bueno, también además sos dirigente de la Federación de Mutuales. Eh, sí, nosotros, mirá, eso es, claro, la, la, la Federación de Mutualidades de Mutualidad en la provincia de La Mampa, mm. conjuntamente con, FEPAN, con la Federación de Cooperativas, mm. hace unos 20 días nos sentamos escucharlas en las instituciones gubernamentales, para entender el por qué decimos lo que decimos y vamos a empezar a opinar sobre este tema, estaba sentado el secretario de Recursos Hídricos, Toso, estaba sentado el director de Recursos Naturales, que había mandado manda eh, González, la ministra de producción, sí. estaba sentado el presidente de APA, estaba sentado en la misma mesa el presidente de agua del Colorado, Meca, estaba sentado también el ATIRI, secretario de Recursos Hídricos, mm. No me quiero olvidar de ninguno, pero digo, todas estas instituciones gubernamentales y algunas no gubernamentales sentadas con las mutuales y la cooperativa para hablar sobre cómo empezar a, a generar conciencia, más conciencia de la que hay hoy en la sociedad para el uso manejo eh, para el uso responsable del agua y después a partir de ahí generar, porque hay muchísimas aristas, que fueron los que se hablaron en la mesa, muchísimas aristas sobre las cuales hay que empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque la, el agua se usa desde... De, Para la minería, para la industria, para el consumo. Mm. Ahora, en todo este aspecto, inclusive, a ver, eh, eh, se habló también del de reclamo de los ríos y, y de, lo, de la escasez que cada año ¿no? Hay menos agua o menos caudal en los ríos. Independientemente de algunos que no nos mandan agua de Mendoza, inclusive a otros, como el de Colorado, que mandan agua, pero que ha bajado la cantidad de metros cúbicos que llegan. Sí. Entonces, la bronda es, que, que, que uno cuando leo una nota es... Se habló, por ejemplo, del tema de los acuíferos, la mayoría de la gente cree, porque estamos en Santa Rosa, que nos alimentamos de el agua del acueducto. En realidad, por ahí, un 70% de la sociedad de La Pampa se alimenta de acuíferos, y la, el agua, la calidad del agua que hay en zona norte, de la provincia también, es muy mala comparada con lo que hay en, en zona sur, ¿no? Sí. Entonces vos decís, con todo este tema que se está discutiendo sobre el agua, ¿realmente hay que hacer un proyecto inmobiliario sobre uno de los acuíferos más importantes que rodean la ciudad? o sea, mirá que hay tierra hacia el oeste hay tierra hacia el oeste, y tierra hacia el sur ¿no? ahora querés hacer, tierra hacia el... querés hacer un inmobiliario hacia el este, sobre el acuífero y la verdad es que genera mucha irresponsabilidad mucha irresponsabilidad política y mucha sospecha no hay otra decisión, y cuando vos escuchás por ejemplo, uno que anda generalmente entiende algo de política, y vos escuchás a una persona como Máquina, hablando bien del intendente cuando sabías que Máquina hoy está interesado en un proyecto inmobiliario de tal de envergadura Sí, sí, la verdad es que yo no puedo pensar que algo huele algo mal en Dinamarca, ¿no? Claro. Eh, esa zona es zona de recarga del acuífero eh, Anguil-Santa Rosa, un agua de mucha calidad que tiene eh, la ciudad de Santa Rosa que debe cuidar. Eh, no es la primera vez ya desde hace años eh, que hay instituciones o privados que quieren urbanizar ahí. Recuerdo sí. bueno el proyecto Villa Pampa de la Caja Forense eh, que finalmente sí, lo, no, que... no pudo avanzar. No te iba a decir que en realidad en realidad me parece que ahí tiene que estar la legislatura provincial tiene que empezar a regular el tema de los acuíferos, pero regularlo de tal manera que aquel que primero prohibir porque estamos hablando del recurso de, de un recurso muy escaso uh -huh. sabes que nadie ve pali yo, te, yo para que la gente tome conciencia de decir pero radioo que qué le importa si es del sentido sabes que pasa que cuando el recurso sea escaso ese recurso escaso como toda cuestión económica va va a salir más dinero uh -huh. y sabes quién no lo va a poder comprar el trabajador. Claro. Entonces va a tener gente que tiene la plata para ir a comprarse seis litros al supermercado para tomar agua y el resto va a tener que tomar agua con flúor y arsénico, porque el agua del acueducto, como todos sabemos, ¿sá? no alcanza para todos. sí sí sí Entonces vamos a tener gente tomando agua de primera y agua de segunda. Bueno, yo no quiero eso. Yo quiero que los trabajadores tengan la misma posibilidad que todos de tomar la misma calidad de agua. Entonces la el, el, el, el legislativo, el poder legislativo provincial, va a tener que empezar a sacar una ley en el cuidado de los acuíferos para que no sucedan estas cosas. Pero el legislativo provincial que ya tiene que poner la barra de remojo porque los emprendimientos inmobiliarios que han pasado actual con el tema de las chacras y que ahora está pasando acá, no frenan el emprendimiento inmobiliario. Avanza, avanza, avanza, avanza. Y entiendo, ojo, entiendo que hay necesidad de terrenos y entiendo que hay mucha necesidad de eh, construir viviendas. Pero construcción blana sobre los acuíferos. Es una extensión territorial enorme en la provincia de la Pampa para 300, mil habitantes. Justo tenemos que construir arriba de los acuíferos. No, o sea, no no no no no es no es justo para los no es justo porque así como ellos creen que el acuífero se va a cuidar, yo creo que el acuífero no se va a cuidar, como ha pasado históricamente, ¿no? Sí, y bueno. lo que va a suceder es el daño a los trabajadores. Rodrigo, eh, muchísimas gracias. Es un tema que luego vamos a seguir eh, tocando aquí en Radio Cermés, sobre todo a partir eh, de esta modificación del código urbanista que urbanístico que habilitaría eh, eh, emprendimientos inmobiliarios. Es, es, es importante la... que la, la sociedad cuide los acuíferos, mm. que tome conciencia de que en 10 años, si esto no cuidamos los acuíferos, vamos a terminar con un acuífero de Santa Rosa, todo contaminado. Después la gente va a estar toda protestando no en la Perón, solicitando que se le dé agua del acueducto porque el acuífero que había en en, en Santa Rosa Paz pues quedó totalmente contaminado.